Con Fabián Domínguez, ¿cómo estás, Fabián? Hola, Daniel, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo andas? Bien, bueno,、eh, qué alegría enorme, ¿no? La noticia se c o n o c í a ayer por la tarde. Sí, la verdad que、eh, venía de dar clases justo con un grupo, el nuevo grupo de séptimo año de, este, de esta promoción, discutiendo sobre el proyecto que estamos planificando, que está ahí cerca de la red de ustedes,、Ajá. no lo puedo adelantar, pero está ahí cerca de ustedes, del otro lado del pinazo.、Ajá. Y. Y Era eso, o era sobre violencia de género, que es un tema que en Pilar impacta mucho. Y a la noche llego y recibo ese, ese mail, donde, bueno,、eh, yo creo que te lo pasé, donde comunican formalmente que fue seleccionado el documental que hicimos el año pasado sobre el sobre medio ambiente y fundamentalmente apuntando al e río Luján y los problemas que está teniendo el río Luján. ¿Cómo hicieron la, la selección el año pasado con estos pibes de este tema、eh, tan complejo también para Pilar? ¿no? Nosotros venimos.、Eh, el, el laburo con los chicos suele ser bastante democrático porque、eh, se discute mucho qué tema va a ser. De hecho,、eh, este. El proyecto se presenta en Jóvenes sin Memoria y el proyecto que presentamos el año pasado no tenía nada que ver con lo que se hizo al final.、Eh, que Suele ocurrir, uno presenta en a b r i r un proyecto y en el año salen otras prioridades. El proyecto tenía que ver con este, una casa operativa que tenía la ESMA en, en la región de Pilar, estamos atrás de eso hace varios años y la tenemos identificada, pero este, salió otra prioridad.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 Este, así que teníamos el río Luján, el arroyo Pinazo, y justo había venido a visitarnos este, Graciela Campodónico, que es、eh, presidente de una de las ONG de, de Pilar, que impulsaba una reserva natural, que impulsa desde hace una década una reserva natural en Pilar. Así que ahí este, tuvimos algunas respuestas sobre por qué se estaba inundando el río Luján. Eh, así que、eh, estaban esos contactos, estaba el interés de los chicos, y de a poco e Ese tema fue copando las discusiones en el aula,、mm. este, y finalmente dijimos: bueno, este, seguimos con lo que venimos planificando o, o pasamos al otro. Y, Y sin duda、eh, pasamos a lo otro porque los chicos habían hecho también una pasantía en turismo, ellos se especializan en la tecnicatura en turismo. Y en la última clase de la pasantía, la ulti, el último día de la pasantía, se hizo en la reserva. Así que ahí se estableció el contacto para seguir con,、eh, las filmaciones. Y bueno, las imágenes que se suelen ver en el documental están firmadas en la reserva. Y los protagonistas, podemos decir que la gente de la reserva de, de Pilar, que. Este, plantean las cuatro centrales problemáticas del río, del río Luján.、Mm. Que tienen que ver también con un, el boom del negocio inmobiliario, con la falta de, de respeto también a la zonificación, a la zona de humedales, ¿no? Exactamente.、Eh, un, un problema、eh, importante que veíamos nosotros era la inundación. Entonces. Llueve、uh, mucho el cambio climático y la, y la sanata que muchas veces nos venden este, aquellos que quieren ocultar lo, lo verdadero.、Sí. Este, investigando descubrimos que sí, sí, un problema era la inundación este, y la causa era otro problema, que era que todos los valles de inundación del río Luján habían empezado a ser cubiertos desde hace mucho tiempo, por lo menos. 15 o 20 años por c a n t r i e s Lo que pasa es que a esta altura del partido son tanto los c a n t r i e s y uno de los más grandes es San Sebastián, el, que es el, el último que se está construyendo ya en el límite con Escobar. Lo que estaba haciendo es cubrir los valles de inundación con, con toja, con tierra para crear viviendas, este, lo que, a lo cual se sumaba otros como estancias de Pilar y otros c a n t r i e s que están alrededor de. Son c a n t r i e s hipercantes, porque en realidad son. Este, Que adentro tienen barrios cerrados, barrios, barrios cerrados a la vez. Así que ahí hay otra problemática. Pero a la vez está la problemática del parque industrial de Pilar, que se promociona como el más grande de Sudamérica, con lo cual es una contaminación muy fuerte en el río Luján. Así que ahí teníamos otro problema importante. Pero además、eh, había un cuarto problema, que en realidad el gobierno de la provincia de Buenos Aires este, lo presentaba como una solución, que era eliminar este, todos los. Que estaba alrededor de la, del río Luján.、Mm. Estamos hablando de、eh, ecosistemas que sostenían, sostienen pájaros, sostienen animales, este, así que, y además sostienen la posibilidad de、eh, absorber el agua en caso de inundación.、Mm. Así que con un gasto de, desproporcionado de dinero, incluso veíamos ahí el. Al ministro de Obra, con orgullo, decir que tenía 50 kilómetros de tala de bosques, o sea, los 50 kilómetros de la cuenca de la cuenta, del, del río Luján, no la cuenca estrictamente, pero sí e l río Luján, 50 kilómetros de, de tala, o sea, orgulloso de haber eliminado 50 kilómetros de bosques. Este, ha pedido, Canal o dice con orgullo, porque lo pidió el gobernador Daniel s i o l i b u、bueno, e n、eh, o Uno de los chicos en un momento dice. Eh, este documental se nos va a politizar mucho, ¿no? este, y bueno, lamentablemente la cosa es política. Este, y bueno, a la hora de editar, no, no importó que Daniel s e l u í fuera candidato, porque Daniel s e l u í era candidato a un intendente p e r o n i s t a pero muchos de los integrantes de l Cante son del PRO, o sea, no nos importa demasiado esa, esa cuestión. Lo importante es que la dirigencia política se hace la distraída. Tanto en el municipio de Pilar, en el municipio de Escobar, en el municipio de Luján, en la provincia de Buenos Aires, porque ahora tenemos una gobernadora que tampoco ha dado ninguna respuesta a esta problemática. Así que no, a la hora de decidir la edición, este, se incorporó todo el, el material y nos quedó una puntita、eh, fuera. Que bueno,、eh, a lo mejor editamos alguna segunda parte de este documental, que es otra cuestión muy importante para nosotros que tiene que ver con la diferencia entre una reserva natural y un zoológico.、Mm. Interesantísimo para el proyecto futuro, ¿no? Eh, eh, está, en realidad, es, el documental nosotros nos pedían 12 minutos. Si、mm. nosotros poníamos ese tema, se nos iba a 15 y、mm. respetamos las pautas que nos pedían. Pero uno de los integrantes la, de la reserva. Natural de, de Pilar,、eh, uno de los guardamarques、eh, que además este, no es argentino, viene de, de la zona de Bielorrusia. Este, Andrei, que viene y, y habla muy bien e l castellano porque hace mucho tiempo que está acá, él presentó un proyecto para la, el cierre del zoológico de Buenos Aires、uh -huh. y la problemática de los zoológicos que está habiendo en, en la Argentina este, y el problema que este Maikem. Este, que se vende como una reserva natural, cuando en realidad es un zoológico este, que, en todo caso, tiene algunos especialistas que ayudan a algunas especies, pero es un zoológico a contrapelo de lo que es la tendencia, la tendencia mundial y la necesidad que estamos teniendo en la zona de proteger la, las cuencas,、mm. las cuencas d i g o las reservas, ¿no? La mayoría de los temas que, que desarrollan los pies en los documentales、eh, surgen, como contaba recién, a partir de vivencias、eh, propias. A veces, seguramente, también algún tema que van proponiendo ustedes lo, los profes. Pero una de las cosas que siempre resaltamos cada vez que nos invitan ustedes a, a recorrer algún documental nuevo, que lo, lo celebramos, lo compartimos, lo disfrutamos aquí también en la radio y le damos un poquito de, de difusión, es el altísimo trabajo、eh, periodístico que tiene, de investigación, de trabajo.、Eh, siempre resaltamos Que no tienen nada que enviar d i a ningún documental que se pueda producir, no en una escuela, sino en, en otros lugares. ¿Cómo,、eh, cómo ves el, el trabajo que hacen los pibes en la escuela secundaria? Los pibes que muchas veces además son demonizados por los propios medios de comunicación. No, eso sin duda.、Eh, a ver, cuando a, a los chicos le ponemos una, una barrera, una barrera, digo, una, una barrera alta para saltar, y ellos no solamente se, saltan esa, esa línea. Esa barra, sino que piden algo más alto. Entonces, vos le pedís hacer un trabajo práctico: averigüen tal cosa. Si te averigüen, van, investigan. Ahora, esto vamos a escribir algo. Este, agarran y lo escriben. Y decimos: Bueno, vamos a ver si sacamos fotos. Vamos, sacamos fotos y seleccionamos. Y bueno, hagamos un documental. Bueno, es decir, le vas a,、eh, levantando este, la posibilidad de apuntar más alto y ellos toman, toman vuelo. Y. Eh, acá tengo un secreto que yo justamente lo estuve difundiendo con、eh, compañeros de, de Memoria y Territorio.、Uh -huh. El secreto que tenemos en las escuelas, en algunas escuelas, es que、eh, yo no estoy solo,、eh, soy parte de un colectivo, de un equipo que es el Centro de Estudios de, de Investigaciones en Cirques y Sociales que、eh, nos dedicamos a trabajar con pibes en las escuelas、eh, haciendo documentales.、Uh -huh. Es decir, el conocimiento que nosotros podemos transmitir en, en la escuela es un poco en el aula, pero a la vez generando、eh, ellos. Mismos un conocimiento propio y un material para después se pueda compartir con el resto de la comunidad. El centro de estudios tiene profesores como Alberto López Camelo, que、eh, tiene su sede,、eh, su sede porque él es profesor en Barrio Frino y、uh -huh. ha tenido documentales que también han sido premiados y reflejando la realidad de, de José de Paz.、Uh -huh. O Diego Belletti, que trabaja en el... ha trabajado mucho tiempo en Luigi Pirandello, que han recibido.、Eh, premios、eh, Nacionales e internacionales por los documentales que hacen ahí con distintas problemáticas. Ahí por ahí se trabaja mucho más. Es una escuela privada y tienen más, este, más、eh, ayuda económica y han podido hacer ficciones, por ejemplo, cosa que nosotros nos costaría, nos costaría mucho. Entonces formamos parte de un colectivo. Bueno, Mario Martino es otro de los compañeros. Celia Mercado, que es、eh, otra compañera que también este, nos ayuda. Y después, qué sé yo, hace dos años,、eh, la banda de Salve Varela compuso un tema para uno de l o s comentarios que hicimos sobre A、Aurelia Tejerina, la, la única sobreviviente del, del cilindro. Entonces,、eh, no estoy solo, sino que es un grupo de profesores que no son todos de la misma escuela, sino que、eh, el proyecto de los pibes de una escuela, ellos van y se mueven para llevar luces, para llevar cámara, para llevar sonido o para hacer una charla, porque、sí. hay veces que este, simplemente necesitamos alguna, alguna orientación. Entonces,、eh, ese trabajo colectivo se transforma en, en, una, en una obra que después. Eh, es un material que sirve, y eso es lo, lo importante: no es un material que sirve coyunturalmente para ese día, sino que, bueno, a vos te ha pasado. El documental que hicimos hace dos años sobre Aurelia Tejerina、sí. este, sirvió este año. Este, para el, por el testimonio de Abrelia en sí,、uh -huh. para la apertura del cilindro.、Uh -huh. O documentales que hemos hecho sobre gatillo fácil este, acá en la zona, ha servido para seguir reflexionando sobre la cuestión de la policía reprimiendo este, violentamente a la, a la sociedad, por el caso de Sonia Coleman, concretamente en, en Del Viso.、Uh -huh. O en la estigmatización de los pibes este, a través de los documentales que hicieron en Fino.、Uh -huh. el, el emblemático es Negros de Mierda, que es el documental. Más visto del, de los que hemos realizado. Entonces,、uh -huh. ese material no es que se usa para la coyuntura y se muestre y, y se murió, e sino t e s que sirve para、uh -huh. otras escuelas. Acá en Delviso yo me entero, y en Pilar también me entero, que están usando este, un trabajo que hicimos sobre veteranos de guerra, e sobre t e s tumbas y héroes,、uh -huh. que es sobre el c e n o t a f i o en Pilar, pero hay dos testimonios muy importantes sobre Malvinas, este.、Uh -huh. Y se suelen usar en escuelas, incluso en algunas escuelas privadas,、uh -huh. que, que tendrían mejor producción que nosotros, pero ellos no lo producen. Pero como nosotros lo democratizamos porque lo subimos a YouTube,、uh -huh. ellos lo, lo usan para sus clases. Y eso es el, es el logro mayor. Es decir, los p i b e s generan conocimiento para sus propios compañeros.、Uh -huh. Eh, Fabián eh, decía: son profes de distintas escuelas regionalmente, la gente del Centro de Estudios Históricos y Sociales, pero de aquí a la radio vemos que son de la misma escuela, de la escuela de que el conocimiento se produce colectivamente con los pibes, que no son、eh, tablas rasas estos pies y que además muchas veces el compromiso necesita de algunas horas por fuera de las cuatro paredes de la escuela. Y creo que esa escuela es en la que, en la que comparten ustedes, que nos, no, nos llena de orgullo este y tantísimos premios que habían recibido. Y aunque no hubiesen recibido ningún premio, ya nos parece sumamente interesante la producción de. el Conocimiento que se hace en, en forma colectiva y con los pibes como protagonistas. Así que desde aquí, felicitaciones de parte de todo el equipo de la Tincunaco. Los vamos a acompañar en junio por allí y seguramente vamos a hablar en breve sobre los otros proyectos que tienen para este año. Bárbaro, te agradezco, te agradezco mucho y bueno, nos estamos viendo seguramente antes de. De junio, porque mientras tanto vamos a, a, por un lado, a promover esto y por otro lado tratar de que esto nos sirva como llave、uh -huh. este, para que autoridades locales nos ayuden cuando tenemos que presentar los proyectos en otros lugares.、Eh, uh -huh. Nosotros hace、eh, más de cinco años estamos con estos proyectos. Este, y Pilar, por ejemplo, que es donde trabajamos con varias escuelas, este, nunca nos dio el municipio de Pilar, nunca nos dio una ayuda para presentar los documentales en c h a p a d m a r a l por ejemplo.、Uh -huh. este, así que este año hay una, una nueva gestión, a lo mejor el intendente tiene ganas de. de Ayudar a los jóvenes este, y a lo mejor nos ponen los micros. Finalmente s t á m o viendo dos micros todos los años, que estamos hablando de ocho escuelas、mm. llevando proyectos、eh, a Chaparmalar para mostrar sus, sus trabajos. Bueno,、eh, seguramente este año tendremos con este incentivo、mm. este, la posibilidad que. Que nos den una mano a las autoridades. De todas maneras, si no nos dan una mano, vamos a salir igual, porque,、eh, Roberto Al decía esto de nosotros ganamos por prepotencia del trabajo.、Mm. Este, y no importa que no nos premien, no importa que no nos escuchen, que no nos den b o l i l l a O sea, la prepotencia, este, hace que,、eh, La prepotencia del trabajo, no la violencia por la violencia, la prepotencia del trabajo、uh -huh. hace que finalmente este, logremos el objetivo. El objetivo es, definitivamente, que los pibes este, muestren que no son este, todos chorros, que no son este, negros de mierda, sino que son personas que desde los barrios, como acá en. Los cachorros, Pinazo, Villa del Carmen, son capaces de producir conocimiento. Así que bueno, gracias por, por el saludo, la felicitación y nos estamos viendo antes de junio, seguramente. Seguramente, un abrazo enorme, Fabián. Un abrazo, gracias,、sí.